La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 10 de agosto. Tenemos casi 25, 25 grados de temperatura y durante esta semana el repaso de la actualidad local, volvemos a recordarlo, comienza a esta hora y no a las 7 de la mañana. ...en septiembre volverá el programa Elche Bon Día... ...mientras tanto, La Glorieta recogerá las noticias más destacadas... ...y hoy sin duda, los titulares previstos saldrán de IFA... ...durante, porque hoy comienza esa vacunación... ...para cerca de 7.800 jóvenes de Elche... ...con edades comprendidas entre los 16 y 19 años de edad... ...Sanidad los ha citado para recibir la primera dosis de Pfizer... ...el alcalde ha destacado que el 53% de la población ilicitana ya cuenta con la pauta completa y el 66% con la primera dosis. Ahora se quiere lograr que la mayoría del alumnado pueda haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Esto es lo que nos contaba ayer el alcalde Carlos González sobre lo que supone esta semana para la vacunación. Por lo tanto, estamos ante una semana clave, una semana determinante, con más de 23.000 ilicitanos llamados a ser vacunados y especialmente se comienza ya con ese grupo de más jóvenes que la Generalitat ha querido avanzar y que forma parte de la estrategia de vacunación y que tiene que ver mucho, además, que ver con el inicio del curso escolar y con garantizar aulas seguras en el próximo curso académico. Y hoy además conoceremos los datos actualizados por municipios y sabremos si la tasa de incidencia situada en 460 el pasado viernes aumenta o disminuye aquí en Elche. En cuanto a la situación en los hospitales ilicitanos, según el parte de ayer, hay 29 personas ingresadas, tres de ellas en la UCI de cuidados intensivos y ningún fallecido, solo se contabilizó uno, el que se registró la pasada semana por COVID y que suponemos ...que se incluirá en la revisión... ...en la actualización de este martes... ...quedaremos sobre las diez y media... ...aproximadamente de la mañana... En la, ...en la siguiente ronda de noticias... ...además este martes 10 de agosto... ...se van a repartir ya las raciones... ...de arroz con costra... ...en un acto que tendrá lugar... ...esta misma mañana... ...junto a la ermita de San Cristín... ...en Carrus. ...en total son 1.200 raciones de costra... ...que se van a distribuir... ...entre comedores sociales... ...el asilo de San José... ...el convento de las Clarisas y la casita de reposo... ...la asociación Díaz será la encargada... ...de transportar esas raciones de arroz con costra... ...de la gestora de festejos populares... ...los camiones partirán sobre las 12 del mediodía... ...la parte restante se ofrecerá mediante alicante gastronómica... ...a los licitanos para que lo puedan degustar igualmente... ...una jornada que va a ser diferente... ...a la de años anteriores pero que reluce o que saca... ...el lado más solidario de nuestros pesteros... ...así lo expresó ayer la concejal de fiestas... ...Mariola Galeana. En este caso presentamos, como bien han dicho... Eh, ...la costra gigante que tiene un gran arraigo... ...en nuestra ciudad eh, desde hace muchos años... Y bueno, pues este año se ha reconvertido en una costra gigante, solidaria. Y yo sí que me gustaría agradecer muchísimo a Fernando y todo su equipo de la gestora, ese que han mostrado nuevamente ese talante solidario eh, en beneficio. Bueno, pues de todas aquellas personas que están atravesando una situación complicada, una situación de vulnerabilidad a consecuencia eh, del COVID. Pues con motivo de las no fiestas patronales se ha colocado un monumento festero en la Plaza de Baix. Ayer se inauguró o se presentó. Mantener vivo el espíritu festero, ese es el objetivo que se marcó el artista fallero Fran Sierra. ...a la hora de realizar este mirador... ...una obra hecha a base de madera... ...que representa todos los actos... ...y eventos característicos... ...de nuestras fiestas patronales... ...de forma además cronológica... ...comenzando por la Crida ...hasta la Nidelarroa, roa... ...una forma de celebración segura... ...y que evita que se organicen aglomeraciones... ...según resaltó el alcalde Carlos González. Pero creo que es importante... ...mantener vivo el espíritu de la fiesta... ...garantizando la protección de la salud de los ciudadanos, que es lo que se consigue con iniciativas de este tipo. Evocar la fiesta, hacer que se respire ambiente de fiesta sin provocar eh, concentraciones aglomeraciones de ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, felicitar a la gestora por contribuir junto con otros actores de las fiestas a mantener vivo el espíritu de las fiestas, a mantener vivo el pulso de la ciudad, a mantener viva en definitiva la ciudad. Pues es un monumento festero dispuesto en la plaza de Vais, ya que todos pueden eh, eh, observarlo y además sentir, aunque sea de manera simbólica, una de las semanas más esperadas para todos. La pieza estará expuesta hasta el próximo 16 de agosto y posteriormente se reciclará. Fernando Jaén, presidente de la gestora de Festejos. En principio está todo pensado para intentar aprovechar, la, no la estructura de madera, que no se puede aprovechar, pero sí las diferentes caras del cubo. ...y poder utilizarlo como elementos decorativos... ...en algunas otras acciones que planteemos. Es la primera vez que hacemos esta, esta experiencia, esta actividad... ...nos gustaría que se quedase, esperemos que tenga la aceptación del público... Eh, ...estoy seguro que como todo lo que se hace por primera vez... ...se toma nota de todo lo que se puede mejorar... ...y lo mejoraremos para el año que viene... ...yo no descarto que en un futuro pueda ser algo que se pueda quemar... ...de momento no es la idea pero sí la de introducir ciertos elementos como el de iluminación y el de darle un poquito de mayor tamaño. Pues ya han visto ustedes como la pandemia está reinventando estas fiestas, nos ha quitado los actos tradicionales, pero hay otros que se han programado como esa serie de conciertos de música al aire libre en diferentes espacios como la rotonda del Parque Municipal, el Ordebaix o el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. La programación de conciertos arrancó el pasado sábado... ...con los conciertos de Dance, Danza Invisible... ...La Frontera y La Guardia en el parking de la universidad... ...y que siguió también con, la, también con las actuaciones de Miss Cafeína... ...La Habitación Roja y Elefantes... ...mientras que en la rotonda hubo tributos... ...al último de la fila y Joaquín Sabina... ...y todo siguiendo estrictas medidas de seguridad... ...acceso escalonado por zonas... ...y los asistentes permaneciendo en todo momento sentados... ...y con la mascarilla puesta... Una nueva forma de disfrutar de la música en tiempos de COVID. El dispositivo de seguridad formado por 1.700 agentes para acabar con los botellones y de aglomeraciones en los alrededores de los recintos de estos conciertos se puso en marcha desde este pasado fin de semana y las incidencias han sido pocas. La policía local de Elche detuvo a una persona por incumplir de manera flagrante las normas de seguridad y alterar el orden público dentro del recinto de la Universidad Miguel Hernández. Los agentes en total levantaron 134 actas por consumo de alcohol en la vía pública, 13 por estupefacientes, 4 por no llevar mascarilla y otras 4 por fumar sin distancia social. Un balance que le ha servido al concejal de seguridad Ramón Abad para destacar el comportamiento cívico y ejemplar de la ciudadanía y pedir que no se acerquen a los recintos de los conciertos aquellas personas que no tengan entradas con el fin de evitar aglomeraciones. Escuchamos a Ramón Abad. Han transcurrido ya dos noches de los conciertos programados por el Ayuntamiento de Elche y han transcurrido dos noches, con fin de semana incluido, donde la tendencia de las últimas semanas, de los últimos meses, en cuanto a, al comportamiento de la sociedad digital, está siendo muy notable, está siendo muy responsable y está siendo muy respetuoso con todas las normas que tenemos que seguir para lograr vencer de una manera definitiva al coronavirus. Es momento también de recordar que aunque es la semana con la autonomasia de las fiestas patronales no hay convocado ningún acto, no hay convocada ninguna actividad eh, en torno a las fiestas patronales que solo el ayuntamiento Ha hecho un conjunto de actividades culturales, lúdicas y musicales en los conciertos programados en el entorno de la Universidad Miguel Hernández y en el Parque Municipal. Es aconsejable, es preceptivo que no acuda nadie a estos conciertos que no tenga entrada. En estas dos últimas noches, como digo, el comportamiento ha sido realmente bueno. Es dispositivo. 101.4 Telehelix Radio Marca. Mentre tu vas per una altra... ...ella ha de estar vigilant la seua copa. Mentre tu penses a tornar... ...ella pensa a tornar fora de perill. Mentre tu no juites per la igualtat... ...ella continuarà patint agressions masquilistes. Els per tothom, Casa de la Dona, Ajuntament d'Els, Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, Govern d'Espanya. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pasan diez minutos de las nueve de la mañana y seguimos con más información. Dejamos a un lado lo referido a las fiestas y pasamos a otro asunto. El alcalde ha felicitado públicamente a los dos deportistas olímpicos ilicitanos, Raúl Martínez y Oscar Gil, este último plata en fútbol. Carlos González ha admitido ya que se ha puesto en contacto con ellos y con sus familiares para darles la enhorabuena y que va a proponer a la Junta de Gobierno que se les dé la medalla de plata del Bimilenari y el RANDA, que se les otorgue este galardón con... Estas ya son cuatro las medallas olímpicas que acumula el municipio. Escuchamos a Carlos González. Medalla de plata para Raúl Martínez, teigundista, por su participación en las Olimpiadas. Medalla de oro del bimilenario a Óscar Gil por esa distinguidísima participación, por esa medalla de plata que ha conseguido en las Olimpiadas, que nos llega de, llena de orgullo. ...ambos nos llenan de orgullo... ...y que entendemos que la ciudad debe reconocer... ...porque son un auténtico ejemplo... ...de los valores del deporte para la juventud lusitana. Y abordamos otro asunto... ...porque Elche seguirá sumando carriles bici... ...en su casco urbano... ...sigue avanzando el proyecto de las conexiones ciclistas... ...entre los diferentes barrios del municipio... ...ayer la concejal de movilidad presentó el nuevo carril bici... ...que se extenderá por toda la avenida de Alicante... ...conectará con el ya presente... ...el que existe en la avenida Juan Carlos I ...y llegará hasta la rotonda de la ciudad deportiva... ...ese nuevo carril irá por en medio de la avenida de Alicante... ...y suprimirá en el inicio de la avenida en dirección a Alicante... ...uno de los carriles de la carretera... La velocidad máxima, además, se va a reducir en todo el tramo a 30 y se van a suprir, suprimir plazas de aparcamiento en su tramo final, desde el Huerto de Montenegro hasta la Rotonda de la Ciudad Deportiva, según explicó la concejal de movilidad Esther Díaz. Eh, con esta actuación. y eh, al igualdad de la figura de la cara, y que yo a ese carril bici de los abiertos a los primeros que van a poner en marcha a la En eh, es una manera de donde absoluta seguridad a de una manera ser que mucha física que garantiza que todas las personas que busquen a y de la vida de la vida de la, vida, de la, vida, de la vida, No solo se presentó ayer el carril bici, también hubo la presentación de la renovación de los Juegos Infantiles en el Bar del Monjo. Se apuesta por una temática deportiva donde niños de 6 a 15 años podrán desarrollar sus habilidades motoras mientras juegan. Los nuevos juegos ...van a contar con un módulo principal con barras... ...o una parte de escalada con cuerdas... ...además de un rocódromo y un tío vivo... ...donde se va a fomentar el equilibrio y la trepa... ...según explicó el concejal de modernización... ...del espacio público Héctor Díez... ...a quien escuchamos ahora. Eh, con esta actuación que vamos a desarrollar... ...en las próximas semanas... ...vamos a renovar los Juegos de Lord del Orde del Monjo, ...apostando por un área de juegos... ...temática deportiva en el que el telón de, de presentación va a ser unos juegos... ...que pretenden que niños entre 6 y 15 años puedan disfrutar de ellos... ...con una temática de trepa, de escalada y de juegos de equilibrio. Se trata de una actuación que va a tener una inversión de en torno a 15.200 euros... ...y que va a permitir renovar toda la zona de caucho de juegos actuales... ...y instalar unos nuevos juegos. Pues las obras eh, piensan o esperan terminarlas a finales de septiembre... ...las próximas renovaciones de juegos infantiles serán en el Jardín de Andalucía... ...del Toscar, y en la plaza principal de la Marina... ...donde en ambos casos se llevarán a cabo las obras a finales de año... Y seguimos hablando de más asuntos. La Federación Nacional de Regantes va a impugnar los planes hidrológicos al detectar que el Ministerio de Transición Ecológica está aumentando los caudales ecológicos de los ríos en beneficio de las centrales eléctricas. El portavoz de la Mesa Técnica del Agua, Ángel Urbina, Calificó aquí mismo en el programa La Glorieta de perversa la estrategia hídrica del Ministerio, ya que con el aumento de los caudales ecológicos está permitiendo, aseguró, a las centrales eléctricas incrementar su producción y seguir enriqueciéndose a costa de los propios regantes. Escuchamos a Ángel Urbina. Bien, pues los regantes de esta provincia, y así como todos los regantes nacionales de, de FENACORE, la Federación Nacional de Regantes, vamos a recurrir a todos los planes hidrológicos del Estado español, de todas las cuencas, porque nos estamos dando cuenta que el Ministerio está incrementando salvajemente los calores ecológicos, quitándole agua a los radios para incrementar la producción eléctrica, ...en este país y ponerlo a precio de gas natural... ...para seguir ganando más dinero en las centrales eléctricas... ...y por supuesto arruinando a los españoles. Pues más asuntos, el Hospital del Vinalopó... ...ha implantado por primera vez en la Comunidad Valenciana... ...una prótesis para tratar las complicaciones... ...de la pancreatitis aguda... ...que forman bolsas de liquidopus... ...este nuevo tratamiento es rápido y menos invasivo... ...y a través de una ecografía endoscópica... ...consigue drenar la infección... ...hacia el interior del estómago... ...para extraer todo el material... ...además permite la recuperación del paciente... ...en 24 o 48 horas... ...evitando el paso por el quirófano... ...y terminamos con un último apunte importante... ...recordamos a los conductores... ...que hoy al igual que ayer lunes... ...va a permanecer cortada... ...la calle Filé de Fara ...desde Puerta de la Morera con motivo de esas obras de saneamiento. El corte de tráfico es de 8 de la mañana a 7 de la tarde y se va a permitir a los conductores acceder al aparcamiento del Centro de Congresos y también a la calle Virgen del Remedio para llegar hasta la calle Solas. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 ...ven a tu concesionario Audi... ...Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela... ...y el Móvil Elda Petrer... ...hay un vehículo para cada persona... ...nosotros los tenemos todos... ...Grupo Serrano Automoción... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pasan 17 minutos de las 9 de la mañana... ...y después de este resumen... ...de las noticias más destacadas... Eh, ...que volverán a, en la ronda... ...sobre las 10 y cuarto, 10 y media de la mañana... Vamos a avanzar el contenido del programa La Glorieta de este martes. En unos minutos podremos hablar con el diputado provincial Juan de Dios Navarro sobre ese compromiso que arrancó la diputada de Cultura aquí en Elche durante su visita a la Basílica de Santa María. Un compromiso de contribuir, de cooperar en la restauración de este templo. Uno de los más destacados de la Comunidad Valenciana ...por celebrarse en su interior... ...las representaciones del misterio... ...patrimonio de la humanidad... ...y seguiremos hablando de cuestiones también... ...que tienen que ver con nuestra historia... ...y con sobre todo patrimonio... ...cultural y paisajístico... ...nos iremos al Jardín Artístico Nacional... ...Huerto del Cura... ...para hablar con uno de sus propietarios... ...Francisco Ors... ...con el fin de que nos explique... ...cuáles han sido eh, las obras de restauración... ...que acaban de finalizar... ...y que han puesto de manifiesto, pues, eh, una fachada mucho más original... ...y con más encanto para el turista, para nuestros visitantes... ...de la casa principal de este huerto del Cura. Y también terminaremos hablando de otra seña de identidad de esta ciudad... ...la Pólvora... ...daremos cuenta de cómo está la situación de los pirotécnicos... ...en unas fiestas que por segundo año consecutivo... ...pues eh, no se va a poder lanzar la MIP del alba... ...veremos eh, cómo resiste este sector... ...uno también de los más castigados por la pandemia... ...a grandes rasgos este es el contenido del programa La Glorieta... ...que también les ha acercado las noticias a primera hora... ...y que lo va a hacer hasta el viernes... Y que evidentemente tenemos tiempo, aún tenemos tiempo para disfrutar de la música. Escuchamos a los Rodríguez. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con la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 Amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la verdad, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea, que he caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra oferida, brindo con emoción, pero también brindo con fiablar, que la salud no brindo sobre la luz de una verdad, toda la noche brindo y que la mañana venga, no es un momento triste, ya que brindo, brindo por amigo, brindo por el futuro con la noche de testigo, brindo por el futuro, por la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por no. La vacuna del China, brinda hasta la cirrosis por la vacuna del china, desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Salud.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 Hemos empezado con el brindis de los Rodríguez y ahora continuamos con de nuevo escuchando esa voz dulce y suave de María Rodés. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doejera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventura tendrás qué lejos estás de mí Come um. Sabe, qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Amor, Amor, Amor. Amor. Amor. Comercial persianera.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 Perfidia de María Rodes para eh, cuando faltan cuatro minutos para llegar a las nueve y media de la mañana, pues para disfrutar con la música de los Beatles. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Pues hemos llegado a las nueve y media de la mañana, tenemos 25,2 grados de temperatura y sigue subiendo el termómetro. La pasada semana les decimos que la diputada provincial de Cultura, Julia Parra, acompañada por el diputado ilicitano y concejal Juan de Dios Navarro, visitó la Basílica de Santa María. Se reunieron además con el presidente ejecutivo del Patronato del Misteri y el Arcipreste de Santa María para conocer las necesidades y el estado actual de uno de los templos más destacados, como hemos dicho, de esta comunidad valenciana. ...por albergar en su interior las representaciones del misterio patrimonio de la humanidad. Pues bien, para conocer los detalles de este encuentro... ...contamos hoy con el diputado provincial y concejal del Partido Popular... ...Juan de Dios Navarro. Muy buenos días, Juan de... ¿Qué tal? Muy buenos días, Ross. Bien, pues la visita a la Basílica de Santa María, ¿cómo, ¿qué necesidades y qué estado actual es el que se planteó en esa reunión con, con los representantes, con ustedes, los representantes del Gobierno Provincial? Bueno, eh, esto se inició ya hace unos meses, eh, reuniones previas que tuvimos con la Comisión Técnica, eh, que se está encargando para ver las necesidades de la Basílica, que como todo, todos los no saben, pues bueno, está en una fase que tiene algunas zonas deterioradas y que eh, pues, bueno, necesita eh, de un plan director nuevo para poder eh, llevar a cabo esa reforma que es necesaria. Por parte de la Diputación y por parte de la Vicepresidenta, contamos aquí su, con su presencia la semana pasada, bueno, y estuvimos viendo in situ cuáles eran las necesidades y luego, sobre todo, lo más importante, eh, trasladar al arcipreste, tra, eh, trasladar también a la Comisión Técnica y al presidente del patronato porque todo el mundo tiene que saber, en la Basílica de Santa María eh, tenemos eh, las representaciones del Misterio y en ese sentido, pues bueno, eh, tenemos que, aún más si cabe, tenerla en perfecto estado. En ese sentido, eh, se le ha dado el total apoyo por parte de la Diputación de Alicante para eh, poder llevar a cabo todos los trabajos necesarios para eh, tener ese plan director y, y bueno, en definitiva, eh, trasladarle eh, el apoyo y ver in situ, por parte de la vicepresidenta, cuál era la situación del de, de templo. La vicepresidenta tiene las competencias de cultura, pero, oh, Juan de Dios, eh, tiene, aunque no tengas las competencias de cultura, eh, eh, eh, como ilicitano llevas muy, muy dentro el misterio y la Basílica de Santa María. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué es lo que, pudisteis, qué es lo que más os dolió? De ver bueno, el templo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que saber de, de cómo está no, la situación? Bueno, eh, todo, todos los cristianos que puedan pasear por, por la basílica, por los exteriores de la basílica, pueden ver cómo hay algunas zonas, hay algunas puertas donde las cornisas eh, tienen que estar con una malla por eh, el desperfecto que se ha ido generando durante, durante estos últimos años. La erosión, tanto del tema de las palomas como el propio deterioro que tiene un edificio, en este sentido el templo de la Basílica Santa María, eh, por el deterioro del paso del tiempo. Es fundamental, y así nos lo trasladan por parte de la Comisión Técnica y del propio arcipreste, eh, que podamos tener un plan director para saber cuál es la realidad de, del templo eh, hecho por técnicos, porque al final los políticos lo que tenemos que tener es la voluntad política, la voluntad de poder eh, ayudar y sobre todo de, de poder eh, financiar aquellas necesidades que, que se tienen, que técnicamente, como siempre hemos dicho, eh, se tienen que, que realizar. La, la, la situación política pues, hace que... Parece que, eh, te, parece que te perdamos eh, la situación política, eh, te hemos perdido al final. ¿Qué querías decir? Pues... Que la, no, no, que, que la situación política eh, lo que tiene que tener claro es que tenemos que estar al lado de las, de las, uh -huh. de las necesidades de, del municipio, vale. en concreto de, del templo. vale ¿Me y oís que, bien? Bueno, sí, ahora perfectamente. El plan director, entonces, es lo fundamental. Ahí comienza todo. No se puede cuantificar mientras no se termine ese plan director. ¿Hay plazos? Bueno, a ver. A ver, eh, el plazo, eh, por lo que nos decían, porque además eh, la comisión técnica es la que tiene que sacar al concurso el plan director, por lo que nos dijeron, eh, eh, ellos se dan un plazo entre que los hagan a, lo publican y sacan el concurso que esté terminado de aquí a un año. Y luego, eh, evidentemente, ya todo lo que tiene que haber, eh, realizarse en la Basílica, pues tienen que estar las administraciones como la Generalitat Valenciana y el Ministerio, que son realmente los competentes y son los que pueden tener esa capacidad de llevar a cabo sin ir más lejos como hizo eh hace unos años en época del partido del gobierno de del presidente Camps eh con la con la rehabilitación del del propio órgano o la el Museo de la Virgen, que al final tienen que ser las supra eh instituciones como la Generalitat y el Ministerio los que tengan que apostar sobre todo por el buen mantenimiento del templo y sobre todo es muy importante que ahí es donde se celebra el primer patrimonio de la humanidad inmaterial, como es el misterio que es santo y seña de todos los ilicitanos. Evidentemente. Eh, eh, ¿Cuál es el compromiso que, de la vicepresidenta de Cultura? Eh, ¿Cuál puede ser...? Eh, claro, porque todavía no se ha cuantificado, ¿no? Eh, ¿Se habló de dinero? ¿De, de cuánto...? Bueno, ellos de qué están, inversión podrían... están hablando de... de solicitaban era el pago de ese plan director, que es fundamental. Sin ese plan director no se podría llevar a cabo ninguna reforma ni, ni solicitar ninguna subvención y está, pues está en torno, según nos dijeron, en torno a 60 70.000 mil euros. Eh, con eso, pero es, este no es el único compromiso de la Diputación, eh, también tiene hechos, porque ¿cuál es la dotación? Eh, ¿Cuál es la implicación de la Diputación en el Misteri? No solo en la Basílica, bueno, sino de, en el Misteri. De... De hecho, eh, este año se ha doblado la, la partida presupuestaria y hemos pasado de 25 a 50.000 euros como compromiso inequívoco por parte de la Diputación del apoyo a, a, al Misteri y a, y a la ciudad de Elche. Eh, se han tenido distintas reuniones con el presidente del patronato, con Paco Borja, tanto ha estado en, en, nuestra, en la Diputación como también ha habido reuniones aquí en Elche y fruto de esa colaboración y de esa implicación que, que se tiene por parte de la Diputación se dobló eh, este año la partida presupuestaria, sabiendo que estamos en un año de COVID, sabiendo que es un año... donde el 2020 no se realizó ninguna representación, pero sí que hubo la voluntad de seguir colaborando y trabajando aún más si cabe por, por la representación, que al final, pues bueno, todo dinero que podamos eh, eh, dar es poco, pero la Diputación tiene, ya te digo, el presidente Pablo, eh, Carlos Mazón, eh, en todas las visitas que ha hecho aquí a Elche y, y ha trasladado tanto a los representantes como al presidente del patronato, eh, además recuerdo en el 2019, eh, al mes de ser presidente de la Diputación, ya estuvo en la primera representación que pudo el día 13 de, de agosto. Bien, pues fue una importante reunión porque el compromiso es pagar ese plan director que es clave, fundamental para dirigir pues, las actuaciones futuras, las que necesita la Basílica de Santa María. La reunión que mantuvieron ustedes o esa visita que mantuvieron ustedes en, eh, que realizaron en la Basílica de Santa María, eh, ¿implicaron al ayuntamiento en esa reunión o el ayuntamiento lo dejaron ustedes fuera? ¿Qué ocurrió? No, no, no, ¿Cómo no, funcionó no, el como... protocolo en esa reunión? No, eh, a ver, fue una reunión que nos solicitaron por parte de, de, de la Basílica, de la Comisión Técnica, con la que llevamos eh, meses trabajando, como ya te he dicho, tanto Jaime Brotons como Antonio Serrano Bru han estado en distintas reuniones conmigo en, en la Diputación, viendo cuál era la fórmula de poder ayudar. Al ayuntamiento nunca se le puede dejar fuera, lo único que es una reunión de trabajo interno que se, que se realizaba y, sobre todo, eh, era para que la vicepresidenta pudiera ver in situ cuál era la situación que tenía el, eh, la Basílica. Al revés, por parte de la Diputación nunca... Podemos dejar al Ayuntamiento porque nosotros nos debemos a, a los Ayuntamientos. También es cierto, nos debemos a las asociaciones colectivos eh, que, que, bueno, que viven y que están en, en nuestra provincia. En ese sentido, por parte de la Diputación, eh, lealtad total y absoluta y yo creo que el Ayuntamiento estará contento con que una Administración, la Diputación de Alicante, eh, esté trabajando y colaborando para sufragar eh, y traer eh, riqueza y sobre todo traer soluciones, que es lo más importante, al, al pueblo de Elche. En ese sentido, no, en absoluto se puede dejar nunca al ayuntamiento al, al fuera, eh, sería absurdo. Pero usted pertenece a la corporación municipal, ¿alguien se ha puesto en contacto o le ha preguntado, Juan de Dios, por qué no nos avisaron, por ejemplo, a la concejal de cultura o al propio alcalde? Es más, Ross, yo pertenezco a la, diputación, a la corporación, como bien sabes, todas las reuniones de trabajo que tiene el equipo de gobierno no me llaman ni llaman al, presi al portavoz del Partido Popular ni a ningún grupo para decir qué es lo que se está haciendo. Yo creo que no, igual que cuando sacamos convocatoria de subvenciones como se ha hecho ahora eh, en esta última semana, donde han habido más de 12 clubes deportivos de Elche que han tenido eh, ayudas por parte de la diputación, No hemos llamado, pero no por nada, sino porque no es eh, el comité habitual. Es una reunión de trabajo, de colaboración. Nos han presentado cuáles son las necesidades de la Basílica uh -huh. Santa María y poco más. Lo, que, lo uh -huh. que hemos hecho ha sido recoger el testigo y el guante de esa necesidad que tiene el CEM. En absoluto, yo creo que nadie puede ver eh, y tampoco se puede ir por una situación de que si se deja fuera el ayuntamiento no se deja fuera el ayuntamiento, uh -huh. al revés. Tenemos que estar todos contentos de que eh, una administración como la Diputación de Alicante esté constantemente eh, eh, mirando hacia Elche y esté constantemente invirtiendo en las necesidades que tiene Elche. Claro, se lo preguntaba porque precisamente la propia vicepresidenta de Cultura recordó en su visita a Santa María que tuvo un encuentro con el alcalde el pasado mes de diciembre donde se comprometió también a colaborar en el mantenimiento de otro patrimonio importantísimo, patrimonio de la humanidad como es el palmeral, por eso se lo preguntaba. Sí, no, bueno, pero ya sí, lo que pasa es que hay muchísimas reuniones, Ros. Ya te he puesto el ejemplo de todas las reuniones que tiene el Ayuntamiento de Elche, no eh, convocan a los portavoces, para, al, al, al, al final aquí lo que hay que hacer es práctico y, y bueno, es una reunión que nos solicita, repito, el arcipreste, uh -huh. el presidente del patronato y la comisión técnica para eh, ver cómo está la situación y fruto de esa reunión nace ese compromiso firme por parte de la Diputación de aportar la partida presupuestaria necesaria para hacer ese plan director que uh -huh. eh, es necesario para que, la, para que el templo eh, uh -huh. pueda tener... Yo no sé si se lo han solicitado al Ayuntamiento y el Ayuntamiento no ha podido sufragar este plan director. Lo que sí que tenemos claro es han tocado a la puerta de la Diputación de Alicante, me han trasladado, le han trasladado a la vicepresidenta cuáles son las necesidades ...y eh, lo que hemos hecho ha sido atenderla. Pues hay muchos compromisos importantes, este es uno de ellos... ...el de la defensa del palmeral es otro, ¿en qué fase está? Porque se comprometió la titular de cultura del gobierno provincial... ...en conservar el palmeral, en colaborar con el Ayuntamiento... ...para la conservación, ¿qué, qué cantidad de dinero es el que se puede aportar... Eh, ...para la conservación de un palmeral que es demasiado costoso para nosotros?... Bueno, es demasiado gostoso y como todo el mundo sabe, eh, ahí tenemos eh, las, comp las competencias no vuelven a ser de la Diputación, son competencias del Ministerio, son competencias también de la Generalitat Valenciana y por parte de la Diputación eh, haremos eh, el esfuerzo económico que se pueda hacer. No está constatado ni está eh, contemplado ninguna partida presupuestaria porque sería para el año 2022 y en esa reunión que tuvo El vicepres la vicepresidenta y el alcalde de Elche pues bueno eh, entiendo que no se hablaría de una partida concreta porque eh, en el palmeral de Elche eh, no habría dinero suficiente en, las, en los presupuestos de la diputación para poder mantenerlo como como corresponde en ese sentido no no hay una cifra que yo sepa eh, eh, que esté comprometida de hecho eh, tendremos reuniones en el mes de septiembre y octubre para conformar el presupuesto de la, de la diputación y, y ahí se establecerá cuáles son las necesidades. Pues esperemos que sea generoso para eh, la ciudad de Elche el presupuesto del Gobierno provincial. Y apaciguo un poco las críticas de los socialistas eh, en cuanto a, al reparto que dicen que es demasiado arbitrario el que realiza el Gobierno provincial de los fondos. Juan de Dios, para... Yo, yo sí. Ros, ante eso solo te quiero decir una cosa. No sé si es arbitrario o no es arbitrario. Sé que todo aquello que, eh, por lo menos a este diputado le ha llegado, eh, hemos estado para ayudar en todo lo posible. Y también tengo una cosa. Eh, todas las enmiendas, todas las que ha presentado el Partido Socialista a los presupuestos, todas las que ha presentado el Grupo Compromís a los presupuestos, han sido aprobadas por el gobierno de Carlos Mazón. Eh, con eso te digo que mm, no sé cuáles son esas críticas, pero lo que sí que tengo claro que es que la única administración que ha dicho que va a hacer una inversión fundamental, igual que fue la de la Universidad de Elche, también hecha en el gobierno del Partido Popular, ha sido la Diputación de Alicante, con eso para hacer congresos, que lo que espero es que eh, empiece a andar ya, que llevamos perdidos casi dos años, ...y que sea una realidad en Elche... ...en ese pues, sentido, eh, yo creo que ojalá... ...pudiéramos eh, tener más partida... Pues, ...más eh, eh, montante económico en nuestro presupuesto... ...pero el presupuesto de la Diputación de Alicante ...es el mismo que tiene Elche... ...lo que pasa es que la Diputación de Alicante ...es para 140.000 municipios... ...y Elche es para Elche y su término municipal. Eh, pues eh, quería preguntarle por el centro de congresos... ...que hubo la pasada semana... ...la convocatoria y la reunión del Consejo Social... ¿Qué valoración hace del resultado de esa reunión con los agentes económicos, sociales y políticos de la ciudad para eh, caminar eh, en cuanto a conseguir el consenso de la ubicación de este centro de congresos? Yo creo que era necesario. Estoy muy contento porque se haya producido. Recuerdo que en septiembre del 2018, en esa primera visita que realizó el presidente de la Diputación de forma institucional al primer municipio, que fue a Elche, eh, ya se habló, incluso ya el alcalde ya se comprometió en que iba a convocar ese Consejo Social para buscar ese consenso que es necesario. Y al final, eh, los proyectos salen y salen con una voluntad eh, política y, sobre todo, con lealtad institucional. Y yo creo que tiene que estar todo el CHE eh, dentro, que se pueda buscar ese consenso y que realmente tengamos ese parámetro de congresos que va a ser fundamental para que sea aún más, si cabe, el CHE referencia. Turística, que creo que tenemos mucho que, que vender, tenemos mucho que, eh, por la atracción y sobre todo que podríamos tener dentro del sector de los congresos eh, una válvula sobre todo importante para ingresos para, para todos los visitantes. Bueno, pues terminamos con esa defensa que ha realizado de, de esos fondos, de su presupuesto del gobierno provincial para 141 municipios. Las críticas de la oposición vienen fundamentalmente porque ustedes no han hecho lo mismo que las diputaciones de Valencia y Castellón, de incorporarse en ese fondo de cooperación local. ¿Por qué no quisieron estar dentro de ese fondo bueno, de cooperación ahí, local? Ahí, Ross, A erros, eh, te tengo que decir, ya que me sacas el fondo de, de cooperación autonómica, que eh, no hubo ningún consenso, simplemente fue un ordeno y mando por parte de, de la Generalitat Valenciana, que les hemos dicho que estaríamos encantados. Pero a diferencia que la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón, la Diputación de Alicante está asumiendo 25 millones de euros de competencias impropias, tanto en el hogar provincial como en el centro doctor izquierdo, es decir, en sanidad y en eh, política social, cosa que no hace ni Castellán ni Valencia. Y nosotros estaríamos encantados de que si esas competencias impropias las asumieran, eh, estamos hablando de 13 millones de euros. Eh, es la mitad de lo que estamos invirtiendo porque la Diputación, la identidad Valenciana eh, se olvida de la provincia de Alicante. Y segundo, nosotros hemos sacado dos fondos, el más cerca, que son 30 millones de euros, y eh, luego tenemos eh, el más agua y tenemos el más deporte y planifica. Yo creo que en ese sentido, por parte de, de, de la Diputación, el esfuerzo inversor que se tiene eh, no tiene eh, parangón con los 25.000 millones de euros de presupuesto que tiene la Dirección Valenciana. Y sin ir más lejos, ya que me, me sacas este tema, eh, me gustaría que la consejera de Innovación eh, no perjudicara o no discriminara a la provincia de Alicante porque como todo el mundo ha visto en prensa eh, menos del 15% de todo el montante de innovación ha venido a la provincia de Alicante el resto ha ido al Castellón y a Valencia pero bueno, yo quería eh, tener una entrevista donde pudiéramos vender, sobre todo, lo importante que es Elche para la Diputación mm. de Alicante, pero creo que es importante y necesario, ya que me fías esas críticas que había por parte del Gobierno, que eh, soy el primero, y además me conoces y me conoce todo el mundo, que soy el primero en exigir a la Diputación inversión. Pero lo que no me parece bien es que a una diputación sí, de 230 millones de euros se le pida inversión e implicación en Elche Y a una generalidad que tiene 25.000 mil millones de euros, siempre nos estemos poniendo de perfil y no miremos porque gobernamos en ello. Yo creo que, eh, antes que, eh, diputado del Partido Popular, soy licitano y tenemos que estar todos pidiendo a la administración que sea por, eh, y para, eh, Elche. Igual que con el tema del agua, que es un tema que el día que quieras también podríamos tratar, pero que nos están ahogando. Y eso está, va a perjudicar a más de 100.000 familias de Elche y de la Vega Baja, que es la provincia de Alicante. Pues esperemos que se note, que se note el peso de un ilicitano en un gobierno como es el que, en el que estás, en el gobierno provincial, para reivindicar y que te hagan caso en, en los presupuestos y no pase lo que has comentado de Carolina Pascual, la consejera de Innovación, que es de Elche, y solo el 15% del presupuesto de innovación. ...ha venido a la provincia de Alicante... ...demasiado poco... ...muchísimas gracias Juan de Dios Navarro... ...muchísimas gracias Ros... ...y un saludo a todos vuestros oyentes... ...101.4... tele Elche Radio Marca... ...primer supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de gasolinera Sel. ...todo lo que necesitas... ...todos los días del año... Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nieves Gil, directora del Fogón Ilicitano. ¿Qué cocina nos ofrecéis? Nuestra cocina mediterránea es muy variada. Entrantes, ensaladas, pastas, arroces, platos de cuchara, pescados, carnes y por supuesto también postres. Todos los días ofrecemos también recetas sin gluten, vegetarianas y veganas. Regálate salud, regálate tiempo. ¿Y algún consejo especial para estos días?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 Faltan 8 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura, parece que el termómetro eh, se, ha, eh, pues se ha parado y que no vaya a subir más porque eh, pueden comprobar ustedes que las nubes se han cerrado. ...y que incluso hay algún que otro trueno se escucha... ...veremos a Vicente Bordonado, comprobaremos en su crónica... ...si nos va a caer la lluvia en esta jornada de martes 10 de agosto... ...en una jornada y en un día en el que se está preparando esa eh, costra gigante... ...junto a la ermita de San Cristín, en Carlos, para poder... Eh, pues eh, sacar eh, el carácter más solidario de estas no fiestas se van a repartir 1200 raciones de ese arroz con costra, pues a muchas entidades benéficas y a los comedores eh, sociales de la ciudad nosotros ahora continuamos y queremos bailar con Selena y Sonia en unos minutos llegaremos a las 10 de la mañana toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey! Llego en mi cuerpo, música y pasión, te tengo en mi mente, Obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. De slavisse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 con Rosmar y Alonso. Pues hemos preguntado a Vicente Bordonado antes de su crónica si nos lloverá por esas nubosidades que acaban de aparecer y nos acaba de confirmar que pocas precipitaciones va a traer esas nubes negras porque lo que sí que van a poder soltar es alguna que otra gota, cuatro gotes mal contadas con D-Way, porque habrá mucho ruido pero pocas nueces, pero eso sí, las gotas que puedan caer van a caer con mucho barro porque la nubosidad viene acompañada de polvo sahariano en suspensión. Así que, ya lo saben, este es un avance de esa crónica meteorológica que vendrá después de la siguiente entrevista. Ahora, antes de las 10 de la mañana, porque faltan dos minutos para las 10 de la mañana, vamos a disfrutar de las primeras veces del cantante Mora. Ligero de equipaje, que no es tan alto su kilometraje, y todo siempre es bueno las primeras veces. Ya no somos niños, pero aparte es como un juego. Siento cada beso como nuevo, como son de dulce las primeras. Ik weet dat het que se vaya el primer beso. dat het een beetje moeilijker is. En een beetje moeilijker En een Tiempo no podremos conservarlo todo. Sé que cambiaremos de algún modo. Cuando se la física sé que no importa que se vaya el primer beso si aún nos... 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso Pues pasan dos minutos de las diez de la mañana y en este programa de La Glorieta tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele -Elche. Aquí en el 101.4 de Tele -Elche, en Radio Marca, comenzamos a las nueve con ese repaso a la actualidad local y entrevistamos también al diputado provincial Juan de Dios Navarro por ese compromiso de la Diputación de pagar ese plan director para... ...fijar las necesidades eh, con el fin de eh, rehabilitar... ...la Basílica de Santa María, uno de los templos más destacados... ...pues bien, en esta segunda parte del programa... ...vamos a hablar de otra rehabilitación... ...pero esta no está comprometida, está ya realizada... ...hablamos de una joya histórica, cultural y paisajística... ...del jardín artístico nacional del Huerto del Pura, ...porque acaba de terminar la restauración con madera de palmera... ...de la fachada de su casa principal... Francisco Ors, uno de los propietarios del Huerto del Cura, ha sido quien ha supervisado los trabajos que han tenido como objetivo conservar la historia y el encanto de uno de los jardines botánicos más importantes del país y el más visitado por los turistas desde hace más de un siglo. Francisco Ors, muy buenos días y enhorabuena por saber conservar esta joya. Hola, buenos días. No... ...no hemos hecho más que seguir... ...que seguir adelante... ...así de claro lo digo... ...bueno, siguen adelante... ...un patrimonio de más de un siglo de historia... ...y sí. por qué han acometido ustedes esta rehabilitación... ...qué le pasaba a la casa principal... ...ha sido bueno, por necesidad... A la, ...a la casa principal le pasaba y le pasa... ...que tiene 80 años... ...y evidentemente se ha ido deteriorando... ...poco a poco y... ...simplemente le hemos ahora hecho una buena... ...lavada de cara... ¿eh? ...se ha limpiado la fachada... Y sobre todo, uno de mis, de mis caprichos, por decirlo de alguna manera, era acabar eh, de darle forma eh, ilicitana a ese Porsche tan bonito que tiene el jardín. La casa, mejor dicho. Esa, esa, eh, esa realización es de 1940, la casa se acaba en el año 42. El arquitecto fue Antonio Solano Peral, y el que hizo la obra, o el, el propietario, fue mi padre. Y ahí, a la hora de hacer la casa, el arquitecto Serrano Peral pues, le dio cierto aire moruno, de alguna manera. Si se fijan ustedes bien, la casa está, eh, está culminada con un cupulín arriba, como si fuera, estuviéramos ahí en, en Marrakech o algo parecido. Y el porche siguió eh, las, los cánones del porche del gitano, es decir, eh, orientado a Levante y... <coughs> con elementos de palmera eh, para darle sombra. Esto eh, ha ocurrido toda la vida y aún siguen siendo los porches eh, eh, la manera más barata que tenía un palmerero o un hortelano para hacerlo era utilizando el propio material, que madera por la de palmera, que sombra con las palmas. El tiempo en el verano y mi padre eh, hicieron algo parecido, pero con, para mí con mucho estilo, porque eh, mmm, los la sustentación de la terraza de la vivienda que está arriba se hizo con eh, troncos de palmera esos troncos de palmera crearon muchos problemas porque meterlos en el suelo para apoyar la estructura de arriba la humedad se los eh, hacía que fueran de corta duración finalmente se arregló el, el, el asunto con, poniéndole unos zapatos unas botas de plomo eh, a la base de la, de la, de la de las troncos de palmera. Desde entonces, mmm, la sustentación ha dado poco que poco, hacer. Poco También se puso de palmera los, las vigas que sustentan la terraza de, que hay de la vivienda, que es una terraza muy grande. Y mmm, mi padre, <coughs> en, de acuerdo con el, nuestro entonces el vecino, Pepe Manchón, que ocupaba lo que hoy día le llaman el huerto de Don Julio, en realidad fue el huerto de Manchón, El señor Manchón estaba casado con una descendiente de cura Castaño. Bueno, era carpintero y mi padre le encargó las puertas de la capilla, las puertas de su despacho o casa estudio y las puertas de la sala del, de firmas de los visitantes. <coughs> Perdón, estoy un poco <coughs> atascado. Se encargó de madera de palmera. Eh, Pepe Manchón hizo una obra maestra porque han pasado 80 años y ahí están las puertas, como el primer día. ¿Con qué las trató? Pues no lo, no lo sé, porque yo aún no había nacido. Pero lo que sí que es cierto es que ha pasado el tiempo, ese porche ha sido objeto de muchas deposiciones y tal, y finalmente, cuando decidimos limpiar, limpiarlo y pintarlo, yo me di cuenta de que la puerta principal que hay en ese Porsche y que daba acceso a la, a la vivienda de los caseros, son dos, dos hojas, de, de madera grandísimas, pesadísimas, pues estaban en, en madera de pino y dije puñetas esto esto hay que darle hay que darle un, una solución de continuidad y después de no, de no mucho trabajo porque eh, no encontramos el carpintero por, eh, la, al tercer intento nadie ¿eh? pues se se se, intent, se comprometía a hacer aquello como yo quería Bueno, finalmente, eh, tras seis meses de secado del, de los troncos, cortar las tablas, finalmente se ha, se ha forrado toda esa gran puerta de dos hojas con, con madera de palmera. Y al mismo tiempo también la ventana que quedaba también se ha hecho con madera de palmera. De manera que en este momento la, el porche es una cosa muy uniforme, a mi gusto, muy bonita, y sobre todo, sobre todo para mí, muy original. ¿Qué diría su padre, Juan Ors? Porque estamos hablando de uno de los propietarios, porque su abuelo fue el que compró. Su abuelo fue no, no. no. O bueno, eh, Juan Ors, el, el, el primero, el alpargatero, el empresario alpargatero, el que le compró la finca al, al cura. Es su abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Sí, pero mi abuelo no tiene nada que ver. Con, la, con el proyecto... actual, para Lara, No, claro, ¿eh? claro. El, lo que usted ha, ha hecho es continuar un, bueno, un encargo, un diseño de su padre, de Juan Ors, el humanista. Y yo creo que se, le quedó, que se quedó a medio camino, ¿eh? por decirlo de alguna manera. ¿eh? Hizo, digamos, lo que era su casa. La parte que donde eran, los, eran los ...los caseros, pues además tampoco tenía sentido. ¿eh? Es una, eran unas dos puertas grandes de madera de pino, grandísimas. Pintadas en, en vez de carruajes, también muy bonitas, pero mmm, al quedar aquello libre y estar y no tener ya gente dentro, pues lo que hemos hecho ha sido unificarlo todo. Pues usted, usted está siguiendo, usted, su familia, sus hermanos, están siguiendo el legado que les dejó su padre, Juan Ors. Eh, estamos hablando de que fue quizá el que convirtió el huerto del cura en lo que vemos ahora. Aunque fuese José Castaño el sacerdote el primero en, en abrir las puertas al turista... Eh, pero fue su padre quizá el que más hizo por convertir aquello en un centro cultural en el corazón de, del palmeral y de la ciudad no hay que olvidarlo y lo ha convertido pues lo hemos visto este año televisión española ha hecho una serie de televisión con jardines con encanto y el jardín huerto del cura ha estado a la altura de los jardines de la alhambra o de cualquier otro jardín de España que es monumento nacional como el huerto del cura por eso le, le, le quiero preguntar Francisco Ors, eh, el trabajo que ustedes están realizando es seguir conservando esta, este tesoro como su padre quería que lo conservaran, porque ¿cuál fue el sueño de su padre, de Juan Ors? Pues menos, no sé por dónde empezar, mi padre quería hacer allí un parador ¿eh? de turismo en los año, años 40, y claro, evidentemente le dijeron que no, le dijeron que no, y porque ya, ya entonces el jardinera se había nombrado artístico nacional, Además, curiosamente, en el mismo boletín oficial del Estado y en el mismo, en el mismo párrafo venía el huerto, el cura, la lamba y el generalife. Lo cual, mmm, al, al jardín, pues le he dado, eh, meternos dentro de esta categoría, pues nos ha dado mucha, mucha satisfacción, que si quiere que le diga, la verdad. Y a él se debe darle también mmm, sentirla, sentir orgullo de tener este tipo de jardín. Por supuesto, hay una cosa importantísima. Al, al huerto y el cura hay que, hay que quererlo hay que amarlo y hay que haber vivido allí que es lo que me pasa a mí y a, mis, y a la mayor parte de mi familia estamos muy enamorados del jardín nos encanta escucharlo, porque esa enorme ilusión, hay retos que son muy duros, la pandemia, supongo que el tener el Jardín Artístico Nacional la cerrado. Sufrido, la hemos sufrido, pero bien. ¿eh? Pero bien, porque hemos estado... Bueno, tampoco me quiero poner como víctima, cualquier empresa lo ha pasado muy mal. Lo que pasa es que, pues esos dos meses y medio, más o menos, no me acuerdo ahora mismo, que estuvimos cerrados, pues fue un golpe muy duro, ¿eh? porque hemos seguido pagando todo el agua más cara del mundo la pagamos nosotros, etcétera, bueno, sí, ¿para qué vamos a hablar? Pero vamos, hemos persistido. ¿eh? Pues decía uh -huh. y, y, y hay un reto eh, que preocupa a todos, es la palmera imperial, nació en el, a, la, a mitad del siglo, finales del siglo XIX, y se está haciendo vieja. Eh, Pero no. no. Se ha hecho muy vieja. <risa> Por eso le digo, ¿cuánto ustedes la cuidarán, la mimarán? Es la joya de la corona del tesoro que tienen ustedes. Eh, con la pérdida de uno de sus hijos, eh, ¿qué, qué, eh, ¿cuánto tiempo calculan que vamos a poder disfrutar de la palmera imperial? Pues mire lo que le digo. Y yo, vamos a ver, eh, yo cuando hace viento eh, no puedo dormir porque pienso en la, en la palmera que se nos ha hecho mayor. Lo que pasa es que está bastante bien anclada y bastante bien protegida está en el centro del jardín eh, eh, en este momento el mayor enemigo de la primera para mí eh para mí yo yo no soy botánico soy médico pero vamos de algo me he enterado es el viento eh, y el viento la primera eh, casualmente está situada en un lugar un poco protegida del viento por todo lo que le rodea está casi en el centro geométrico del jardín por otra parte bueno pues tiene un sistema de de, de, de anclaje importante y sobre todo cuatro cables de acero que se llaman los vientos, que la, la protegen de las, de las oscilaciones del, del aire. La palmera aún tiene 180 años, una palmera puede vivir 200 años perfectamente. Lo que pasa es que ya desde hace mucho tiempo, cada vez que hay viento, pues la familia se asusta. Sí, ah, no nos gustaría eh, ser la generación que nos toque ver cómo, caso, cómo, cómo se derriba. Es una cosa importante. Últimamente... Mmm, Yo tengo, o tenemos en la familia, desde el tiempo del cura, la costumbre de recoger la opinión de los visitantes. Llevamos más de 25 álbumes de 300 páginas cada uno. O sea que hay historia. Y cada vez, yo solo lo reviso de vez en cuando, cada vez el visitante habla menos de la palmera y más del jardín. Y eso también nos llena de satisfacción, porque no solamente es la palmera imperial el centro del huerto del cura, sino el resto, ¿eh? Eh, Claro, eh, supongo que habrá recambio para la palmera imperial, incluso dentro Hombre, del propio jardín, no, porque ¿sabes? ustedes han tenido palmeras tan simbólicas como la Solomónica, creo que sí. ya no está, ahora la imperial, eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué más tienen ustedes en el ese jardín? Bueno, hemos, Recientemente hemos adquirido una palmera muy bonita, muy bonita, que la llamamos la hidra, la hidra, como la hidra de Salerno, la serpiente que tenía nueve cabezas. Es una, la, la hemos plantado en la zona eh, de entrada y es espectacular. Claro, no es la palmera imperial, por favor, eso, eso no tiene igual. ¿eh? La palmera imperial ha creado escuelas y todo el mundo quiere tener una. Nosotros también queríamos tener otra, pero no, no, puede, ser, no puede ser. Claro, porque eh, esta palmera eh, nacen de forma caprichosa. El libro de Juan Antón, precisamente, que usted prologa, eh, es un claro ejemplo de, de cómo pueden nacer estas palmeras. Bueno, la, escucha lo que te digo, o escucha lo que le digo, esto, yo calculo que cuando nació la palmera imperial, pues no, no creo que nadie hiciera ninguna trampa, la verdad, además hay fotografías que muestran que desde, desde, en fin, en el último tercio del 19 ya había una palmera, una palmera sin ningún tipo de, de, de artilugio que tenía ocho, ocho cabecitas a los lados, a dos metros del suelo, eso no se hace por las buenas, eso sale, y más en aquellos... Porque el, el cura iba a decir el pobre cura porque por sus conocimientos de botánica no sabría nada el hombre le nació que había allí oye y le, le pusieron los pollos como dicen en Oríuquela ¿Eh? tuvo mucha suerte y tuvo además la vista y, la, y el, el cuidado y la precaución de cuando a, al final del siglo ya le había puesto ya le había puesto los primeros las la primeras muletas como digo yo para que no se cayera pues es, que, es una larga historia Pues, Francisco Ors, eh, la pasión, el amor que sienten eh, por el Jardín Artístico Nacional eh, pues, eh, pone de manifiesto eh, o garantiza la continuidad de esta joya en nuestro palmeral ilicitano. Eh, quería preguntarle también, por, eh, no tenemos mucho tiempo, por... Eh, ...lo que está sucediendo ahora... ...porque han tenido... Eh, ...es verdad que han tenido algunos meses cerrados el jardín... ...ahora se ha abierto al público... ...¿cómo, cómo están viviendo ustedes la recuperación del turismo? Bien, bien, la verdad es que bien... ...yo no sé... Eh, ...yo creo que la gente va a ver... ...bueno, va a ver el mar... ...y va a ver eh, las calabonas y todo eso... ...pero sobre todo van a ver el huerto del cura... ...y, y este mes de julio pasado... ...y el, este de ahora... Pues la verdad es que la gente ha vuelto, a, ha vuelto donde solía eh, venir. Estamos contentos, la verdad es que sí. ¿Y tienen ustedes ahora en estos momentos a, rodando un anuncio de televisión? ¿Allí? Eh, a, joder, ayer, ayer, ayer hicieron una, una, cosa, una cosa espectacular. Para una, para una marca de galletas de, de la Casa Rocher, de Ferrero Rocher, una galleta que solamente se va a vender en Estados Unidos. Y que han hecho, han simulado que El huerto de cura era eh, como Filbinas. Y entonces allí han. Bueno, les, la verdad es que a no, no nos, dejaron, nos dejaron entrar, no nos han dejado participar. Cerró, la puerta se cerró, se puso un huerto de seguridad. Y esto lo han hecho en absoluto secreto. Pero un derroche de medios impresionante. A mí me parecía que estábamos en Hollywood, de verdad. las gentes de personas ahí trabajando. Y, al está Claro. Increíble, increíble. Eh, eh, precisamente desde el Ayuntamiento se quiere fomentar que Elche sea un plató de televisión y de cine. El Jardín ah, eh, Huerto del Curá eh, es la primera no, vez que ha sido... No ha sido oh, lo ha sido ya en varias ocasiones. Bueno, recientemente hubo otro. Bueno, eh, Spots publicitarios últimamente se han eh, multiplicado mucho. Ahí se han hecho varios. Sí. Esto es una fuente de ingresos para el jardín, no solo las, las visitas de turismo. Eh, eh, piden, reclama mucha gente compañías de cine o cualquier otras empresas ¿Le reclaman a ustedes el Jardín Artístico Nacional para cualquier tipo de eventos? ¿Ustedes lo prestan o lo...? Bueno, se alquila. ¿Se alquila, eh? ¿se alquila, eh, ¿se alquila para cualquier tipo de evento? El día, el día que se hace lo de ayer, el huerto se cierra. ¿Eh? Y el jardín tiene empleados y muchísimos gastos y si no abrimos pues tenemos que cerrar definitivamente es decir el problema económico en este momento está estamos mmm, en vacas flacas todavía claro eh, es importante fue sí. estrategia fue una estrategia para el jardín para mantener el jardín el vender el hotel huerto del cura porque ustedes lo vendieron no pero no tiene no tiene que ver una cosa con la otra no tiene que ver una cosa con la otra el hotel se vendió pues porque eh, porque la familia se había multiplicado de una manera extraordinaria Y, y, y no sé, y, y dijimos: bueno, pues si alguien no lo compra, pues lo vendemos. Pero eso no tiene nada que ver ni con la pandemia ni con nada. Fue una pura casualidad. ¿Eh? Lo que sí que es cierto es que el, el, el huerto, el, el jardín, perdón, el hotel tiene el nombre de, de lo que es el icono ilicitano, que es el jardín huerto del cura, el jardín artístico nacional. Para mí, es que es, lo siento, pero hay una diferencia, ¿eh? El huerto es el claro. La hay, ¿Eh? la hay, es muy importante. He nacido allí, me he vivido allí hasta que me casé, y voy casi todos los días. En este momento soy el responsable. O sea, para mí el, el jardín es algo especial. ¿Eh? Yo entiendo que mucha gente no lo puede comprender, pero uh, esos son mis sentimientos. Y, y Francisco, usted ha descrito muy bien cómo han restaurado la casa principal, que. ¿Se puede visitar esa casa principal? Y supongo que por lo que, los no, elementos que ha descrito, no, eh, está no, protegida. No se puede visitar. No, la casa no se ha tocado todavía. Lo que ocurre es que al irse eh, los caseros de la planta baja, se creó una vivienda, que ¿eh? es lo que se ha reparado. Por cierto, al repararla resulta que al mirar los, los, la situación, resulta que las vigas están atacadas de carcoma Y en medio que hay una... ...no una reforma porque... O sea, ...hemos cambiado las viejas maderas... ...por vidas de hierro... ...hemos estado ahí metidos en, en obras... ...cinco o seis meses... ...en cosas... ...de cambiar nada... ...solamente le, es, reforzar la estructura... ...y de ahí ha nacido... El, ...la puerta de esa casa... ...que era una puerta muy grande... ...a mí se me ocurriera... ...forrarla de palmera... ...como el resto de las puertas de ese porche... ...el porche en este momento ha quedado... ...muy bonito... ...muy bonito... ¿verdad? blanco inmaculado... ...con las cuatro troncos de palmera... ...con las vigas, en fin... Y, y Francisco, ¿eh, ¿hay algún proyecto... ...museo para dentro de la casa? Porque supongo que será espectacular... Y, y ...las estancias... Eso vale mucho dinero, lo tenemos en mente, por supuesto... ...pero, por eso les decía... ...que, es que estamos en una época de vacas flacas... ...aún no... ...eso, eso claro. es, que es una inversión importante... ¿Y cómo es por dentro? En la casa de su padre... La pues casa mi, de... pues mi, casa, mi, mi, mi casa... ...un comedor... Ah. Salón, ah, que, usted, cocina, que usted, es, usted, vive, usted vive en la casa del huerto del cura. No, ahora mismo no, ah, no vive vale. no Yo soy médico, he sido médico del hospital de Alicante durante 40 años. Y vivo en Alicante porque eh, uno no es de donde nace, sino de donde, de donde pase. ¿eh? Y de todas maneras, estamos tan cerca que, insisto, voy todos los días. Ahora le acabo de hablar con ustedes, me voy otra vez. Bien, pues... Tendremos que volver a entrevistarle en cuanto eh, comience ese proyecto de abrir esa casa del huerto del cura eh, al público Porque queremos ver ¿no? cómo se ha conservado Usted ha dicho que son estancias normales, pero recuerdo algo de la biblioteca de su padre Allí eh, Juan Ors tuvo pues, a, a los mejores, a poetas, escritores, presidentes de gobierno, los tuvo en su es. casa Eso es lo que nosotros llamamos la casa de estudio, que es el despacho de mi padre, que es muy grande, grandísimo. ¿eh? Tiene dos plantas y, y eso es lo primero que, se, que, se, que habría que rehabilitar. ¿eh? lo primero Está en mente lo que no sé, lo que no puedo dar en ninguna fecha, porque no la tenemos. Pero vamos, que lo tenemos en, en, en proyecto, ¿cómo se lo diría? ¿sabes? Es otra de mis grandes ilusiones. Pues nada, no, no desde luego. Ojalá se cumpla otro de sus sueños. Eh, se ah, ha cumplido el restaurar la fachada con elementos de palmera y esperemos poder eh, pronto hacerle una entrevista porque hayan comenzado las obras de rehabilitación del estudio de su padre, de Juan Ors. Eso Much más lejos. Sí, lo digo porque está, está en, en mi mente y ojalá lo pudiéramos hacer mañana. Pero para eso hace falta, ¿sabe qué? Dinero. Sí. Y, y, y, de todas maneras, si lo tenemos, lo haremos Pues ojalá Muchísimas gracias y sobre todo Enhorabuena por conservar ah, De esta forma ese jardín Que es un tesoro eh, paisajístico Histórico y cultural de España. La joya del palmeral Gracias Gracias, buenos días 101.4 Tele-Elx Radio Marca Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenza Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorenza Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenza Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Faltan 4 minutos para las diez y media y antes de la ronda de noticias eh, vamos a disfrutar de la música de Caetano Veloso con Natalia Laforcade en Soy lo Prohibido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 Ik ben de hand die je vasthoudt, de hand die je vasthoudt. Ik ben de hand die je vasthoudt, de hand die je vasthoudt. Ik de aquí pronunciarás. Soy ese de que negarás para salvar tu dignidad. Zo is het. Ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese Ik que se man die je niet kan veranderen. Ik ben die man die je niet kan veranderen. soy ese die que die je Soy lobro y mía 101.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra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 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez y media de la mañana y continuamos aquí en el programa La Glorieta con la ronda de noticias con nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días. ¿Sabemos ya la actualización de los datos del COVID? ¿Salva? Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Pues sí, acabamos de conocer esa actualización por sus municipios que hace la Consejería de Sanidad, y tenemos que indicar que la incidencia se mantiene en los 260 puntos, concretamente en 258, la semana pasada, el viernes, lo dejábamos en 259, ha bajado una décima, no es relevante. Lo que sí que podríamos destacar es que se mantiene en ese 260, no llega a rozar, porque el número de contagios se mantiene también estable respecto a... Eh, a lo que ellos en los días anteriores, es decir, cerca de 300 contagios en los últimos cuatro días. Entre el jueves y el domingo, concretamente, se han explicado en este 295 contagios nuevos. Cabe destacar que el viernes lo contamos en este informativo, y es que se había producido un nuevo fallecido por COVID en el hospital general. Eh, hoy se refleja, por tanto, en esas estadísticas, porque, como digo, son datos entre el jueves y el domingo. Eh, bien, esto en cuanto a la incidencia, el balance de hospitales, eh, tenemos los datos, no está, está bien, porque la, la incidencia no está subiendo. En cuanto al balance, Exactamente. Eh, en cuanto al balance de los hospitales, también se ha todavía, todavía no tenemos el balance de los hospitales, nos falta por conocer ese uh -huh. detalle y queremos saber, sobre todo, porque ayer habíamos dejado unas cifras mmm, preocupantes, porque estábamos rozando los 30 eh, pacientes ingresados. ...tres de ellos en cuidados intensivos. Estaremos pendientes a ese balance hospitalario... ...y Salva, hoy 10 de agosto... ...estamos pendientes mirando al cielo... ...ahora nos dirá Vicente Bartonado... <risa> ...si va a llover o no... ...aunque ya nos ha avanzado... ...que serán cuatro gotas... ...con mucho barro sahariano... ...pero lo importante... ...hoy 10 de agosto tenemos ya esa costra gigante. Exactamente, quienes están mirando mucho al cielo... ...son los festeros ...porque ahora mismo en un sitio que... Eh, aunque lo hemos dicho, pero vamos a intentar no decirlo porque nos han pedido no darle publicidad al sitio donde están realizando esa costra gigante que antes se hacía en el paseo de la estación y que ahora, por motivos obvios, para evitar aglomeraciones, se está haciendo en otro lugar. Y en lugar de hacer, en lugar de dar esas raciones a la gente, a los cesteros, a la gente del pueblo que se acerque, lo que se va a hacer es hacer raciones que se van a emplatar en unos tuppers y se van a llevar a los comedores sociales de la ciudad. Se van a llevar a día se van a llevar a Altafui, se van a llevar a Cáritas, para que hoy todas las personas que lo necesitan puedan tener un plato de comida, un plato de comida abundante, típica, y visitan como es ese arroz con costra, en este día en el que, como digo, debería de estar el paseo de estación lleno con esa costrera gigante. Así que este año, por lo menos, vamos a poder volver a ver ese monumento gigante de esa grúa alzando esa costrera grandísima. Bueno, pues eh, yo he anunciado el lugar donde están cocinando eh, la costra. Ignoraba ese no, ese dato. Luego no te preocupes. Así luego que en nuestros oyentes que no se acerquen. Luego Bien. en el podcast lo cortamos y ya está. Eh, eh, bueno, ya habrá terminado de cocinar el, el arroz con costra. Eh, bueno, sal... no, en este momento, en este momento de hecho eh, estamos allí de él. Eh, nos están comentando que están a punto de echar el huevo, así que estarán a punto también de hacer ese momento de mover esa costra gigante. De todas formas, que no se preocupen, que en el Telenit lo vamos a ver a las nueve y media con Ana López y esta noche en ese programa especial que estamos haciendo desde el Hotel Huerto del Cura vamos a ver un reportaje extenso de todo lo que están haciendo allí en esa zona para esa costra solidaria gente. Y supongo que Rosa Lucas también lo recogerá en su programa Entre Amigos, porque también está haciendo una cobertura de esas fiestas especiales. Eh, Salva, ¿qué más tenemos en cuanto a las previsiones? Además del pues, reparto bien. de la costra. Como decimos, hoy están, allí están, pues, están en las fiestas patronales, porque es lo que nos toca, aunque es, eh, realmente el punto informativo hoy está en IFA, porque hoy sí comienza esa vacunación Para los menores de 20 años Tienen la segunda dosis Aquellos de 34 años Pero están empezando ya con la primera Los que tienen 19 años Así que estamos viendo ya A los primeros adolescentes a acercarse a IFA Por cierto que a partir de ahora Los que son menores de edad Pueden ir solos hasta los 16 años A partir de los, 10, los 16 Para abajo tendrán que ir acompañados De un padre, madre o tutor. Aparte de eso pues Hoy estamos eh, también muy pendientes porque los majejales de medio ambiente y de eficiencia energética están informando sobre las recargas eléctricas, sobre las electrolineras, que saben que va a haber una aquí en Elche, va a ser una de las primeras que se va a instalar en la Comunidad Valenciana, va a ser en nuestro municipio, en el paseo, en la estación de autobuses. Pues vamos a hablar, van a hablar de los otros puntos de recarga que va a haber en el municipio y a propósito de fiestas, se presenta el cupón de la ONCE que va a estar dedicado a Moros y Cristianos de Elche, con motivo de la celebración de fiesta de interés turístico autonómico. Veremos para qué día. Nos lo presentarán a eso de las 11 de la mañana. Pues muchísimas gracias eh, por el trabajo que realizáis de recoger toda esta información en esta jornada de martes 10 de agosto. Muchísimas gracias, Salva. A la una, volvemos a escuchar las noticias y a las nueve y media en el Telemit con Ana López y a la una con Marga García, porque tú estás en el programa especial de fiestas desde el Huerto del Cura. Pues mira, aquí estamos ahora mismo, en el Huerto del Cura, preparando todo, eh, después de lo que tuvimos anoche con la Contestal de Fiestas, con Mariela Galeana, quien aseguró que le encantaría eh, reorganizar algunos actos de fiestas, porque dice que este parón de la pandemia, este paréntesis, así lo denominó, de la pandemia, debe servir para reorganizar algunos actos Y que no haya tanta condensación algunos días y otros en los que no haya apenas actos como ocurre actualmente el 12 y 13 de agosto. Así que eh, veremos qué es lo que dicen el resto de entes De hecho, ya esta noche, esas palabras de la concejal se las preguntaremos al resto de invitados que nos acompañarán hoy con Fernando Jaén, presidente de uh -huh. la Federación Gestora. Y además hablaremos de las comisiones de fiestas, porque vamos a invitar a gente de las comisiones para preguntarles, para saber qué es lo que opinan de cómo las fiestas, cómo se organizan y si estamos en ese punto de parar, uh -huh. para coger la fuerza para reflexionar uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, Salva y buen trabajo desde el Hotel Huerto del Cura Venga, hasta luego, esta noche a las y cuarto nos vemos Hasta luego Bien, pues esta noche, como ustedes han podido comprobar, a las diez y cuarto comienza, eh, continúan esos programas especiales de fiestas desde el Hotel Huerto del Cura. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias ahora con la sintonía deportiva porque vamos a, vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya se prepara para el primer partido de liga que será el próximo lunes a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Athletic Club de Bilbao con evidentes carencias ya se pudieron ver en el Festa dels, en donde el Elche perdió por un gol a dos sobre todo por la falta de plantilla y de recursos en el banquillo para intentar cambiar las cosas el técnico ilicitano eh, tras el partido en rueda de prensa dejó claro que llegan muy justos al inicio de liga por la falta de efectivos todavía harían falta entre 4 y 6 refuerzos sobre todo centrocampistas media punta y delanteros Fran Escriba. Justos, es evidente que llegamos justos, me refiero, que no podemos decir que, que llegamos eh, perfectos, sí la gente que está, pero lo que hablamos, estamos en una liga que permite cinco cambios y a día de hoy nosotros no tenemos cinco cambios profesionales, eh, creo que eso demuestra nuestras limitaciones ahora mismo, eh, recuperaremos porque seguro que vamos a recuperar a Carrillo, estaremos cerca si no de recuperar a Piata y creemos que también va a llegar porque eh, sin tomar riesgos posiblemente llegará, pero eso nos sigue dejando muy limitados, al final… Tenemos pocas variantes a día de hoy. Las, donde tenemos cambios es donde normalmente cualquier entrenador no suele realizarlos. Prefiero, raro es que teniendo cinco cambios los utilices con la defensa salvo que pase algo. Normalmente los utilizas medio campo hacia adelante porque es donde hay un desgaste, donde quieres que la gente esté muy fresca y detrás no sueles tocar nada salvo necesidad. Curiosamente detrás estamos muy bien armados. Los ocho más dos porteros que tenemos nos, nos guardan muy bien todo cualquier situación que se pueda dar. Pero es cierto que hacia adelante tenemos ahora mismo muchas limitaciones. Limitaciones en la parte de arriba, donde hombres sin nombres como Darío Benedetto, Juanjo Narváez, Sergio León, están sonando con fuerza. Eh, también Manu Morlán es centrocampista del Villarreal. En principio vamos a ver si esta semana pudiera llegar alguno de estos nombres. Hasta el 31 de agosto hay posibilidad de incorporar futbolistas. Es cuando se cierra el mercado veraniego. Hasta luego. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. El nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de gasolinera El, ...abierto todos los días del año. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, hemos llegado a las 10 y 41 minutos de la mañana...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 Muy buen día, hemos comenzado la jornada con el avance de la masa de aire tropical continental, acompañada de mucho polvo sahariano en suspensión nos están cruzando algunos núcleos convectivos que han dejado algo de aparato eléctrico tormentas de base alta o tormentas secas, apenas se podría escapar alguna gota acompañada de barro, y es que la masa de aire tropical continental nos va a acompañar por lo menos hasta el próximo lunes, estamos hablando de la primera ola de calor de El verano con temperaturas verdaderamente elevadas de cara al fin de semana, en lo que resta de jornada, paso de mucho polvo sahariano en suspensión, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, ambiente algo más soleado, viento flojo de sureste y hoy ya comenzarán a subir las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 31 grados, en el sur del Candaes ya rozaremos los 32-33 grados mañana miércoles, más de lo Mismo, polvo sahariano en suspensión, intervalos de nubosidad, viento en calma a primeras horas, flojo de componente este a partir de mediodía, con el avance de la masa de aire tropical continental, seguirán subiendo las temperaturas máximas que van a rondar los 32-33 grados aquí en la ciudad, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 25 grados, y es que eh, durante los próximos días tendremos... Noches tropicales o incluso ecuatoriales, jueves, viernes, sábado, domingo, los días de más calor a partir del viernes, cielos poco nubosos despejados, seguirá llegando la calima, temperaturas en torno a los 35-36 grados, de cara al fin de semana podríamos superar incluso los 36 grados con el viento de componente marítima, algo ...de humedad ambiental que se va a traducir en sensación térmica de bochorno. A partir del martes de la semana que viene comenzará a retirarse la cresta de aire sahariano... ...y de nuevo bajarán y mucho las temperaturas. Pero por delante vamos a tener jornadas de intenso calor. 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 15 minutos para llegar al final del programa, pero antes eh, tenemos con nosotros, aquí en los estudios de Tele -Elche, en Radio Marca, al gerente de Pirodama, de la pirotecnia Dama de Elche, Antonio Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bien, eh, queríamos hablar con los pirotécnicos de, de las fiestas, de estas no fiestas. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta 2021? ¿Está acertada la programación que desde el ayuntamiento han preparado con conciertos y algún que otro acto cultural? Eh, y con, como vimos ayer, con algún lanzamiento que otro de cohetes en la presentación, por ejemplo, del Monumento Festero. Eh, ¿Qué valoración hace? A ver... ...como bien hemos dicho últimamente y se ha ido comentando... Eh, ...sigue siendo un año diferente, pero un año diferente a mejor... ...a mejor, cambiando ya todas las perspectivas... ...de que será el último año de restricciones... ...y que el año que viene ya estaremos eh, a pleno rendimiento... ...lo que sí que es cierto es que bueno, pues la gente... ...ya está yendo por las tiendas, eh, se oyen comentarios... ...la gente ya por lo menos eso de que no podemos juntarnos a cenar... ...ya no, no, no lo interpretan así, ya interpretan que se pueden juntar... ...rajar la sandía, como es costumbre, sabéis, aquí en Elche, el día 13... ...y bueno, pues la gente, pues sí que por la labor que se está haciendo... ...ya está un poco más, eh, menos restrictiva, ¿no?... ...está mucho mejor eh, en cuanto a comentarios que hacen, ¿no?... ...ya, pues va vamos a ver cómo, cómo está la situación en el sector, venga... ¿Cuándo empezaron ustedes a vender pólvora? ¿Se han autorizado la venta de pólvoras en casetas o, o son los puntos eh, fijos los que están vendiendo para estas fiestas? A ver, mmm, nosotros presentamos eh, la documentación para, para pues, poner la caseta y la, desde el ayuntamiento se nos dice que no se les iba a autorizar ninguna caseta en Elche. Y luego nos hemos enterado que no solamente se han autorizado dos o tres casetas. O sea que hay polémicas que han también. Hay polémica con ese tema y, mía, y bueno, nunca, nosotros nunca... no hemos querido entrar en ese tema, pero sí que es cierto pero, que no nos no ha sentado bien. Entonces no lo entiendo. No eh... nos ha sentado bien que hay... gente de aquí de Elche no nos haya autorizado a poner las casetas y gente de fuera de Elche sí la haya puesto. ¿Y con qué criterio lo ha autorizado el ayuntamiento? No lo, sabemos, no lo sabemos. ¿Pero lo habrán preguntado ustedes? Hemos preguntado, pero como nosotros presentamos la documentación por escrito y todavía no nos han contestado, el día que se nos conteste ya haremos lo que tenemos que no hacer. No hay respuesta. ¿Cuántas casetas han autorizado de pues gente de Pues por lo fuera? visto hay dos o tres casetas autorizadas. Y no, no son de aquí del o sea, son de gente de fuera. ¿Y, ¿Y las solicitudes, por lo menos la suya, la que han rechazado de su caseta? No, a mí sido... no me han rechazado nada porque no me han contestado todavía. Ah, y sin la sí? autorización usted no podía poner... No, no, no, nosotros no, eh, porque no la tenemos venta. la autorización de la subdelegación del Gobierno, ¿Cómo? que va siempre en conjunto con la del ayuntamiento, no se puede poner la caseta. Bien, pues así... Eh, Ahí estamos, o sea, el tema es... Lo que sí que es cierto es que con la, lo que es la tienda de venta... La tienda fija, la venga. Tienda la de fija de todo, todo el... el año, en esa sí que se está notando un movimiento diferente, que la gente pues está reaccionando de una forma diferente. O sea, diferente a 2020. A 2020, Al... claro, por supuesto. Con restricciones, porque las tenemos, no se pueden reunir más de 10 personas, no hay ni de la ALBA. Ustedes están vendiendo cohetes, pólvora, ¿qué tipo de la material gente, pirotécnico? La ciudadanía está por la labor de celebrar la, la no ni de la ALBA, A nivel particular, como claro. se hizo el año pasado, que sí, el año pasado se hizo tal cual, y la gente lo celebró y no hubo ningún problema. ¿Las restricciones? Pues las restricciones son para ciertos momentos, ¿no? Pero que a la hora de juntarse una familia que son convivientes, uh -huh. pues no hay ningún problema. El COVID está ahí. Vale. Pero sí que es cierto que la gente... Con conocimiento de causa, hace sus. sus... Bueno, la situación, por hoy, hoy mismo, la situación sí que indica que estamos para echar cohetes, porque parece que la incidencia se ha frenado. No vamos en progresión hacia arriba. Pues ya, ya va a ser hora de que vayamos echando cohetes, nunca mejor dicho, porque llevamos dos años de no. No, de desde ni no Vamos muchas... muy torrado. Por eso le pregunto, Antonio, ¿qué, ¿qué material es el que están ustedes vendiendo estos días? A, a lo de normales, que hay ganas de chaco eso, o, o petardos. O sea, los Petardos ¿no? es lo mínimo que se está vendiendo. El tema de trueno es, eh, por lo menos en, en mis tiendas, uh -huh. lo que menos se está vendiendo es el trueno. La, lo que más se está vendiendo son las bombetas, las fuertecicas, cosas de crío. Que eso es lo que parece ser que los padres se están dando cuenta que por los críos tienen que hacer lo que sea. Uh -huh. La sí, tradición. Sí. Esto es en cuanto a la venta. Y en cuanto a, las, a los actos organizados por el ayuntamiento, eh, ¿les han comprado a los pirotécnicos de, de Elche material? Normalmente el, el, el, el ayuntamiento suele comprar a pirotécnicas a nivel, a a nivel, a nivel de fábricas. No uh -huh. por nada, porque el material que se tipa es. Las que cargan la Nidel Alba. Por exactamente, ejemplo. es material yeah. profesional. Y las tiendas no tienen ese tipo de personal. ¿vale? entonces eh, sí que es verdad que el ayuntamiento no. tiene que ir a, a otro Bien. tipo de producto diferente al que Bien. hay en las tiendas. Bien, y en lo que hay en las tiendas, las inspecciones, ¿cómo está la normativa? ¿La, la normativa, normativa es... sigue avanzando? ¿Hay más novedades o ustedes ya han cumplido? Nosotros, ya, ya ya, cuando se abrió esta tienda nueva, la de la avenida Dolores, nosotros ya la adaptamos al nuevo reglamento al 100% no tenemos que esperar a, a adaptar contra incendios, no, se hizo todo y entonces nosotros en cuanto a nueva normativa no nos hace falta nada, ya lo tenemos todo hasta por lo menos el 2023 que nos harán la revisión porque eso se hace cada cinco años. Cada cinco años. Pues nosotros Ay. desde el 2018, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, hicimos eh, la apertura de la tienda Y nos dan cinco años, a los cinco años se vuelve a revisar y así, y así sucesivamente. es la inspección técnica. Exactamente. Eh, eh, Antonio Rodríguez, Rodríguez. ¿cómo, cómo, ¿cómo han pasado la pandemia? ¿Cuántas tiendas tiene abiertas y. y Yo una tienda, hay? la una. Pirodama solamente tiene una tienda. No han podido abrir. Y la más. unidad móvil que no se ha podido poner este año. Claro, ¿y cuántos trabajadores tiene NERTE? ¿O no, eh, no, no, en este, este año nada. nada. O sea, este año, yo sigo solo, solo y de momento no, no hemos hecho no por nada al... porque no se ha podido mantener a nadie. Usted es autónomo, ¿le han llegado las ayudas del plan Resistir, el plan Plus eh, o el plan... A llegado el ha llegado el, el, el, el paréntesis 2 paréntesis, paréntesis y que cogemos una pequeña ayuda ahí y del resto nada, del resto... Pero, ¿las ha solicitado o no ha querido? Sí, solicitar? sí, hay algunas días que las hemos solicitado, pero sí, por el pasa? epígrafe en el que estábamos o por cualquier historia, no, no nos tocaba. Fuera. Entonces, no hemos cogido más que el paréntesis 2, que nos llamó eh, en su día al alcalde. Tuvimos una reunión sí. con algunos comercios, con uh -huh. el ayuntamiento, y el alcalde nos explicó. Y nada, eso sí que es verdad que todo fue muy rápido. Desde que tuvimos la reunión con el alcalde hasta que recibimos la subvención, en 40 días lo tuvimos todo. O sea que fue una cosa muy rápida. ...con lo que se agradece y la tramitación no fue farragosa. No, la tramitación la con, con el Ayuntamiento, en cuanto al tema de paréntesis 2... ...fue algo muy simbólico, sí que es verdad que hubo presentado una documentación... ...una serie de cosas, pero vamos, se presentó todo y sin problemas... ...el Ayuntamiento respondió a lo que nos dijo, eso sí que es cierto. Pues eh, Manu García, eh, eh, Antonio Rodríguez, vamos a poner el punto final... ...a la entrevista de hoy de Pilodama. Eh, han podido conseguir mantener una tienda abierta, el material se está vendiendo, hay una buena respuesta. ¿Cuál es el consejo que le da a la ciudadanía en estas fiestas? El consejo es el de siempre, que hagan caso a, la, a las personas que les vende la pirotecnia en las tiendas autorizadas, que lean las instrucciones de uso y manejo de los productos y que no dejen de pasar por Pirodama, que como tienda oficial de, de la gestora para distribución del cohete de ofrenda, pues tienen allí, pues creo que mejor, la mejor forma ah. de poder comprar. Eh, Ustedes, el cohete ofrenda de la gestora de festejos, eh, se adquiere… somos la, una de las piroteñas, en principio, creo que en principio fuimos la primera y luego ya alguna más se, se vino… Sumando al, a la colaboración con la gestora y con el ayuntamiento, para vender el cohete de ofrenda, el auténtico cohete de ofrenda, porque sí que es cierto que por ahí están vendiendo cohetes ofrendas que no lo son. El, el cohete que no el haga el efecto de, de, de la palmera del, de, del misterio, digamos, de la mangrana del misterio, y no haga los efectos que están dentro de, lo, del, de este cohete oficial, pues, y que no tenga el escudo de la gestora, no lleve los sellos, no lleve todo, no es un cohete ofrenda oficial, puede que lo pueden utilizar como tal, sí, pero el sí. cohete ofrenda es el de las historias ¿Y es cómo el... funciona eso del cohete ofrenda? El cohete ofrenda es muy sencillo, es un cohete como, otro, como cualquier volador tradicional, lo que pasa es que es un cohetón muy grande con un efecto que hace una perla roja en el centro y unas puntas de oro alrededor que hacen la simulación de la más grande del misterio cuando se abre. ¡Qué bonito! ¿Y eso sí. cuándo hay que lanzarlo? ¿Hay que comprarlo? normalmente se lanza el día 13 por la noche y es una ofrenda que se hace. En su día se hizo sí. como una ofrenda a la Maredeu. Pero ya se ha, quedado, se ha creado un, o, eh, una obligación o, o una colaboración, ¿no? De que el cohete ofrenda sea... Eh, pues para ofrecer, para hacer una ofrenda, pues a un fallecido, a un nacido, claro. a cualquier persona se le puede dedicar a hacer una dedicatoria. De hecho, en la actividad del día 5 por la noche fue muy nombrado el tema del cohete de ofrenda por, por el tema de, de los fallecidos, de los amigos festeros. O sea que pueden dedicarse... Sí, se pueden cohetes. dedicar a cualquier persona. Pues gracias por explicarnos el cohete de ofrenda. ¿Es muy caro? Pues a ver, nosotros hemos mantenido el precio desde el primer momento. No sé sea, cómo lo venderán el resto. Nosotros lo estamos vendiendo a 10 euros. Si sí, es un precio simbólico para que la gente colabore y se sigan tirando cohetes a ofrenda y se ven muchos cohetes ofrenda. ofrendas. Tío. Pues muchísimas gracias, Antonio ya, Rodríguez, por mantener ese espíritu de la pólvora, que sin pólvora no hay fiestas. Eh, es este año tenemos unas fiestas a medias alternativas, pero seguimos teniendo pólvora en eh, puntos de venta autorizados y además eh, de forma segura. Muchísimas gracias.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya hemos llegado al final del programa La Glorieta, son casi las 11 en punto, faltan segundos. Nosotros nos despedimos con la canción de Miss Cafeína y Rosael y Rosalén Reina. Con ella les decimos adiós, que disfruten de esta jornada del martes, si están de vacaciones también y si no lo están, pues eh, continúen aquí en el 101.4 escuchando la música y sobre todo las noticias y la información de estas fiestas de agosto alternativas a las fiestas tradicionales. Nosotros volvemos mañana miércoles, hasta entonces.